Nos encontramos con Noelia en la Plaza de San Miguel, junto con estudiantes y profesores quienes rechazan la resolución que ajusta a la educación pública. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá en la Asamblea del 42, como parte de Estudiantes en Marcha del 77 de Vicente López, vinimos a traer todo nuestro apoyo. Comentanos、eh, cómo esta resolución afecta a Directamente al profesorado de Vicente López y qué especialidades hay en este profesorado. Mirá, como parte de la Regional 6, que nos involucra a Tigres, San Isidro, San Fernando y Vicente López, en particular en Vicente López, en el distrito, lo que van a cerrar es del 39, el primer año de la carrera de historia, y del 77, que se dictan tres carreras, la carrera de educación especial, nos quieren cerrar dos divisiones. Una división de primer año, que esto. Lo que, lo que significa es tener un curso de casi 150 personas al, al cerrar una de las divisiones. Y de segundo año, lo que nos quieren cerrar es la modalidad de sordos e hipoacústicos de la carrera de discapacidad. Bien,、eh, ¿cómo, ¿cómo llevan la medida de fuerza en rechazo a esta resolución? Eh, en conjunto con los directivos, auxiliares, imagino también, y los alumnos y alumnas. Bien, nosotros、eh, desde Estudiantes en Marcha tenemos varias propuestas. En principio quisimos unir esta, esta lucha en conjunto con el sindicato SUTEBA de Vicente López. El sindicato no nos dio respuestas, es un sindicato celeste, kirchnerista.、Eh, así que estamos. Como parte del sindicato, estamos completamente solos. Sí, tenemos todo el apoyo del sindicato de Tigre, que es un sindicato multicolor combativo. Y como estudiantes en marcha, lo que proponemos en concreto es unificar las luchas de todos los terciarios de Zona Norte. Porque nosotros creemos que si、sí, nos aislamos terciarios solos o por distritos, lo que hacemos es separar la lucha. Y la lucha es una sola: la lucha es por el no cierre de los terciarios de la provincia de Buenos Aires. Recién mencionabas la unificación de la lucha de los distintos estudiantes y los distintos profesorados、eh, de la región norte.、Eh, tengo entendido que se están eh, eh, articulando para poder llevar propuestas, movilizaciones、eh, y, marchas como, y apoyar marchas como estas. Sí, en particular tenemos la marcha que está más cerquita, es el miércoles、eh, hasta La Plata, en repudio.、Eh, Del cierre de los cursos y, y carreras de los terciarios de acá de la provincia. Luego las luchas siguen dando, pero en concreto lo que tenemos hoy es esta marcha.、Eh, con lo que sucedió hace cuatro meses atrás, con lo sucedido con Sandra y Rubén, ¿cómo se ve afectado Vicente López a la interna de docentes y a la interna de estudiantes? Mira, en conjunto los docentes y los estudiantes estamos muy golpeados. Sobre todo porque lo que pasó con Sandra y Rubén podría haber pasado en cualquier escuela de la provincia de Buenos Aires, porque todas las escuelas nos encontramos en la misma situación. Vicente López, los t e r c i r o s seguimos f u n c i o n a n d o en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en particular en el 77. A nosotros nos cerraron la llave de gas por las pérdidas de gas, pero tuvimos una escuela primaria que explotó un caldero al lado de un aula donde se estaba dictando música para primer grado. Entonces, la situación edilicia en, el, en la provincia de Buenos Aires y en cuanto al país. Está completamente、eh, desechada, no tenemos presupuesto. Entonces, lo que pasó con Sandra y Rubén el Moreno nos pegó fuertemente a todos por esto que les estoy diciendo, porque nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros. Bueno, en r e l i a muchísimas gracias. Volvemos a invitar para el miércoles. ¿Dónde se va a r e a l i z a r ¿Cómo se movilizan ustedes para llegar a La Plata? m i r a nosotros、eh, en particular, como. El, el, el sindicato de Vicente López no nos quiere poner un micro. Lo que iremos a hacer es ir en autos con los compañeros.、Eh, los demás d i s t r i t o s tengo entendidos que van a ir en micros. Es, vamos a ir a la plata. El horario. Todavía aún no se sabe. En cuanto lo tengas, sin lugar a dudas, te paso un WhatsApp o algo para que ustedes lo puedan decir en la radio y que la convocación sea aún más grande. ¿Cómo, cómo ves las、Al、expectativas para el miércoles?、Eh, ¿Vamos a ser recibidos? ¿No van a ser recibidos?、Eh, ¿Va a haber、eh, masividad de gente, seguramente? Y nosotros creemos que va a ser masivo esto porque es un ataque durísimo a la educación pública.、Eh, Esperemos que nos reciban y esperemos que escuchen todos nuestros reclamos y que no se cierre ningún terciario de la provincia de Buenos Aires.